Mi Jim en Casa, episodio 255 Buenos días a todos, ¿qué tal? Ya el veranito parece que va aflojando un poco, ¿no? Al final va a ser verdad eso del, del cambio climático Madre mía, qué calor hemos pasado este verano Pero bueno, ya parece que la cosa se va estabilizando Para los que viváis ahí en, el, en la meseta, en Castilla, Extremadura... También por Valencia, por el sur, en el norte, parece que es menos es menos duro el, el verano, ¿no? Incluso a veces demasiado fresquito para los que estéis por ahí. Bien, hoy vamos a responder a vuestras preguntas, que os recuerdo que podéis mandarlas desde el apartado contactar o incluso grabarlas eh, por, por audio. Os dejo en las notas del episodio esos enlaces por si queréis, por si queréis mandar vuestras preguntas para que las responda en el podcast. Con esto del verano no me he dado cuenta, he mirado antes y tenía un montón sin responder. Así que bueno, luego en septiembre ya nos pondremos nos pondremos al día con, con todas vuestras preguntas. Así que nada más, vamos ya a pasar directamente con ellas. Hola Sergio, gracias por explicar las cosas de forma tan clara. Llevo un tiempo escuchándote y creo que tus podcasts son de los mejores en cuanto a alimentación y entrenamiento. Soy un poco nuevo en esto del entrenamiento de fuerza, el caso... Es que perdí bastante peso a raíz de un SIBO, siempre he sido delgada y con poco músculo, aunque ya estoy mucho mejor y he recuperado el peso. Tengo problemas de amenorrea, motivo por el que he empezado a preocuparme por los macros. Tengo 27 años, mide 1,50, peso 38-39 kilos, tengo un NIT bastante alto y entreno fuerza diario. En mi caso sería recomendable consumir más de 300 gramos de carbohidratos diarios o convendría reducir el entrenamiento de fuerza que oscila entre 30-45 a 45 minutos al día. En este momento no hago cardio. Un saludo y gracias, Laura. Bien, esta chica que nos ha mandado la la pregunta no se llama Laura. Ya sabéis que cuando me contáis algún problemilla así de salud, algún síntoma y tal, pues tampoco me, me gusta mucho pues por el tema de la privacidad poner el nombre. Así que lo cambiamos y ya está. Bien, vamos a analizar un poco porque ha comentado varios problemas, eh, varios... Eh, en eh, términos un poquito extraños vamos a verlos, a explicarlos rápidamente de forma sencilla eh, y te intento responder, te intento dar mi punto de vista sobre el problema o sobre lo que yo haría. Bien, eh, no va en el entrenamiento de fuerza y, y entrenamos todos los días fuerza. Ya vamos un poco un poco mal. Eh, el bueno el caso es que perdí bastante peso a raíz de un SIBO. SIBO eh, son las siglas de Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que significan cristiano... Eh, sobrequecimiento bacteriano del intestino eh, delgado bien, normalmente la gran mayoría de las bacterias están en el intestino grueso y a veces por diferentes causas que no vamos a entrar hoy porque bastante complejo el tema eh, pasan bastantes de esas bacterias por eso de ahí lo de sobrecrecimiento bacteriano al intestino delgado y tan problemas por la digestión, hinchazón y demás vale pero bueno, parece ser que ya se ha recuperado de ahí y actualmente tiene problemas de amenorrhea es decir, tiene falta de menstruación, falta de regla y ha empezado a preocuparse por los macros eh, tiene un NIT bastante alto un NIT, otra vez volvemos a las siglas en inglés NIT significa Non-Exercise Activity Thermogenesis termogénesis que viene a decir eh, la actividad que consume energía eh, fuera del ejercicio vale pues lo que es el cuando vamos a trabajar realmente si tenemos bastante masa muscular consumimos más peso o sea perdón más calorías en reposo consumimos más energía que una persona que está delgada eh, con lo cual imagino que laura eh, tends mucha actividad fuera del entrenamiento que no tenemos aquí datos, entonces también sería interesante ver eso, ¿no? ¿No será por la musculatura que tienes, ya que tienes eres delgadita y con poco músculo, será de el movimiento, ¿no? Eso que eso solo decir siempre de los 10.000 pasos o porque trabajes de cartera, que es el ejemplo fácil que pongo siempre o lo que sea, ¿vale? Pero que en tu día a día te mueves bastante más allá del entrenamiento de fuerza. Entonces, vamos ya con la pregunta por fin os hago un poco esto para ponernos en situación y eh, ver las cosas más claras no y poder contestar de forma un poquito mmm, con más tino bien eh, eso, hace, hago un entrenamiento de fuerza diario y en mi caso eh, la pregunta es la siguiente ¿es recomendable consumir más de 300 gramos de carbohidratos diarios o convendría reducir el entrenamiento de fuerza que oscila entre media hora 45 minutos al día? Bien, respuesta clara. Mmm, reducir el entrenamiento de, de fuerza sí o sí. O sea, sí o sí es mmm, súper claro. ¿Por qué? Fijaos. Hace el episodio anterior y el anterior que hablamos del entrenamiento de fuerza para, una, para un objetivo... Eh, muy avanzado, una dominada a un brazo cuando hemos hablado también de dominadas con lastre poniendo pesos un poquito ya fuertes bueno, un poquito bastante fuertes, 40 kilos, 50 kilos estábamos entrenando 4 días a la semana, de hecho, uno de esos días era suave, incluso podemos hacerlo 3 días o sea, si para el objetivo eh, prácticamente máximo, el objetivo más, al, más alto al que podemos aspirar de fuerza, estamos entrenando 3-4 días a la semana es el máximo y para entrenamiento de mantenimiento para estar saludables estamos haciendo 7 días a la semana eh, creo que estamos cometiendo un error si además se suma a eso a que nuestro cuerpo nos está dando síntomas como estamos muy bajitos de peso eh, tenemos eh, falta de, de, de, de la regla que a ver que puede venir por otro lado pero en principio si viene del entrenamiento si no hay otra causa que parece ser que nos que nos provoque esto también puede ser por estrés vale ahí son muchos factores en la ecuación que no estamos viendo todos pero con lo que tenemos vamos a intentar dar un poco de... Un poco dar en el clavo. Entonces vemos que el entrenamiento es excesivo, es muy excesivo. O sea, ya no solo para conseguir un objetivo máximo de rendimiento alto, sino encima para, para nuestro día a día. Con lo cual, que haría? Bajar el entrenamiento de fuerza a dos, tres a la semana. Yo ahora mismo estoy haciendo entrenamiento de fuerza, me mantengo bien y llevo haciendo varios meses, dos días a la semana. Y es más que suficiente. De hecho, hay estudios que para mantener... Dicen que de uno a dos días podemos hacerlo, ¿vale? Si queremos hacer un entrenamiento de fuerza porque nos gusta, estamos cómodos y queremos entrenar esa disciplina Dos, tres días, tres días es lo óptimo, también si lo planificamos bien podemos hacer dos, ¿vale? Y pues con esto, de hecho tres es lo que tenéis en los planes, tenemos más que suficiente Entonces, y no hace falta, en más no es mejor y en este caso mucho menos aún Nuestro cuerpo nos está diciendo... Oye, que voy un poquito forzado, voy a voy a bajar el ritmo en otros procesos que no son de supervivencia, como por ejemplo, el reproducirme, en este caso la, la falta de menstruación, porque estoy recibiendo mucha caña, ya sea por lo que sea, ¿vale? Porque en el trabajo hay mucho estrés o hay mucho tenemos mucho rendimiento físico, nos exige mucho trabajo físico, si encima nosotros le metemos nuestro nuestro trabajo de fuerza de todos los días, estamos generando, estamos eh, siendo, sumando más al problema que aportando solución con lo cual, Laura, yo reduciría el, el entrenamiento de fuerza a dos, tres días a la semana si quieres algo sencillo y claro, eh, plan de calistenia básico si haces alguna dominada, que igual como eres ligerita de peso y llevas bastante entrenamiento igual puedes hacer el plan de calistenia intermedio, uno de ellos entonces me quedaría con eso, ¿vale? Dos o tres días a la semana, a ver cómo me encuentro, a ver qué tal voy, a ver qué otras cosas hacemos en el día a día. Que igual igual la causa del problema viene por otro lado, pero en cuanto a entrenamiento lo veo claro que reduciría el entrenamiento de fuerza. Y en cuanto a los carbohidratos, es que antes de meterme en macros tendría que ver cómo comemos, qué comemos, otras cosas de vida. Pero yo los macros lo veo como hilar muy fino, o sea, sería, yo qué sé, después de arreglar la vida seguramente no hace falta que toquemos macros ni que estemos mirando las cantidades de carbohidratos para solucionar este problema desde mi punto de vista ¿eh? igual haría un repaso en profundidad a, a que estoy igual no haciendo mal sino que estoy que está contribuyendo a mi problema y después ya pues elegiría con cosas finas pero igual sería la cosa número 20 que miraría el tema de macros y tal vale si estamos comiendo bien y sobre todo el ejercicio que estamos haciendo fuera del ejercicio que tenemos el ni tan alto estrés y demás historias. Eh, Laura, espero que te haya servido algo de ayuda, por lo menos te doy la respuesta clara de bajar el entrenamiento de fuerza y ya te digo, si quieres algo sencillo que funciona y que en media hora, 20 minutos lo tienes hecho plan de calistenia básico o los sucesivos que también te pueden servir. Y sí, si, dependiendo de qué hacemos después de, o sea, qué hacemos el resto del día para tener ese nit tan alto, ese consumo de energía eh, fuera del entrenamiento tan alto, Pues igual puedo meter algo algo de cardio Si nos apetece combo o algo ligerito Pero habría que ver qué es lo que hacemos Porque si en nuestro día a día ya tenemos bastante tute Pues tampoco vamos a pasarnos de más ¿Vale? Venga, siguiente pregunta Hola Sergio Estoy valorando suscribirme Ya que creo que en mi situación actual Tu propuesta se puede adecuar estupendamente a mi situación Pero a mí me resultaría complicado Poder instalar accesorios en casa Tipo barra de dominadas, espaldera, etcétera Mi mujer me mataría ¿Sería posible seguir los problemas los planes sin esos elementos? Si dispongo de TRX... Si, si dispongo de TRX... Botijos... Botijos son las que te ven... Banda elástica, etcétera Espero tu respuesta, muchas gracias por todo y saludos Juan María. Bien, si tu mujer te mata, pues ya no tienes ningún tipo de problema, ya lo tendrías resuelto, ¿no? Bueno, venga, tonterías aparte. A ver, eh, bueno, te quieres apuntar a los planes eh, de entrenamiento de mi gym en casa y no sabes si sí, no pudiendo instalar el, el material o sea la barra de dominadas etcétera a ver espaldera no hace falta hay algún ejercicio que se pueda hacer en espaldera yo la tengo en los vídeos pero no de hecho creo que no está utilizada en los, en los cursos albo igual para algún ejemplo de algún estiramiento pero no es un elemento indispensable ni mucho menos ni que haga falta vale pero sí que necesitamos algo desde el minuto 1 para de lo que tirar llámese yo, mi opción es la barra de dominadas para poner en el marco de la puerta que vale como 20 euros en Amazon, en de caldón por ahí, que además no se estropea la puerta, con lo cual habla con tu mujer, di mira o pone el podcast, mira de verdad que yo quiero entrenar, por favor déjame poner la barra, yo qué sé, no eres, el, no eres el primero ni, ni serás el, el único, ¿vale? Que, que le pase, es algo que, no sé, no sé, qué pasa o sea, las casas que son para que esté bonita y tal o, o, o para, para que sea algo habitable y que podamos hacer allí lo que lo que queramos, ya te os digo, poner una barra de dominadas, ya ves tú, ¿no? O sea, bueno, en fin, tenemos diferentes puntos de vista de, de, de este asunto de las casas. Bien, entonces, me preguntas, tampoco quiero yo convencer a tu mujer de poner la barra, que eso será asunto tuyo, pero me preguntas, imaginaos que no podéis colgar barra de dominadas, ni anilla ni absolutamente nada, ¿vale? Tenéis, yo qué sé, estáis en una habitación y estáis ahí como castigados y no podéis poner nada, entonces... ¿Sería posible seguir los planes y nuestros elementos? Sí. ¿Vale? me ¿Sabéis que me gusta? Entrenamiento... Eh, te hago, digo, en cuanto hago, hablo de fuerza, tres movimientos. <risa> Uy, perdón. Me he costipado. Tres movimientos. Eh, empuje, tirón y pierna. Empuje y pierna. En principio no vamos a tener problema, salvo niveles un poquito más altos de fuerza que haríamos fondos en paralelas o más allá fondos pino que veremos curso esta próxima temporada. ¿Vale? pierna no hay ningún tipo de problema y el problema el problema el problema por falta de material va a venir de el ejercicio de tirar de para empezar básico es eh, remo invertido y luego son dominadas qué pasa que si no tenemos nada de lo que tirar pues no podemos hacerlo a ver lo podemos hacer muy cutre con un, en el curso de material básico lo podéis ver con una silla o sea perdón dos sillas y una barra o el palo de la escoba que como no sea de madera como sea poco fácil que os lo carguéis en una mesa, que nos podemos tirar la mesa encima o romper la mesa, que igual nos cuesta más el collar que el galgo podemos hacer soluciones cutres, que, que os digo, con una puñetera barra que vale 20 euros, que la pones en el marco de la puerta que el marco no se estropea joder, pues que queréis que os diga eh, no, es que no veo no sé yo el problema no lo veo, pero bueno que si lo tenéis, pues oye, es un problema entonces, el TRX, para hacer un invertido nos sirve, lo, lo podemos colgar en el curso de cintas de subposición también lo, lo vais a poder ver tranquilamente en vídeo Tiene como un chisme, como una especie de té que se cuelga, o sea, que se pasa por encima de la puerta, cierras la puerta y se queda pillado. Y puedes tirar de ahí. Si eres un poquito pesado, a nivel físico, es decir, que pesan muchos kilos, al tirar eh, la puerta, joder, no te la vas a traer encima. Pero, o sea, queda bien sujeto, pero uf, casi que veo mejor lo de la, lo de la barras, para Me refiero al punto de vista de cuidar el mobiliario. Entonces podemos utilizarlo así. También con dos anillas ponemos un calcetín o una camiseta así enrollada en los en los cierres de la en la cincha y también podemos hacer el mismo efecto, ¿vale? Sin cargarnos lo de la puerta. Pero ya te digo, lo, lo de la barra es que lo veo súper fácil. y luego y si queremos hacer dominadas, sí o sí vamos a necesitar poner esa barra porque ya el TRX no nos va a valer, aparte que no me gusta, no me gustan las cintas de suspensión, me parece que con unas anillas que valen igual Luego tienes muchas más opciones, sobre todo para ejercicios de movilidad, ¿vale? Eh, acordaros del remo bisagra que hablo, que hemos hablado alguna vez. Yo ya te digo, pondría la barra o en su caso el tema de <coughs> las anillas. Pero si no puedes, pues suprime el ejercicio de tirar o un día a la semana te vas a un parque o si sales a correr o con la bici pues haces allí tus dominadas o tu remo invertido y ya está ¿vale? a ver, eh, son tres ejercicios pues si no hacemos el de tirar pues que perdemos un 33% de la eficacia de lo que podíamos hacer pues bueno, sabes, pero sí que entrenamos fuerza un 66,6 periodo o sea, dos terceras partes del entrenamiento pues sí que nos van a valer con lo cual también es positivo pero me parece una pena que por no querer poner esa barra en la puerta que luego la puedes quitar Pues no, hacerlo, ¿no? O puedes cuando tu mujer esté trabajando o se haya ido por ahí, pues la pones a escondidas, la pones rápido, entrenas y luego la quitas y la guardas y ya está, para que no te pille <ríe> Yo qué sé, ¿vale? Eh, no sé, he tenido diferentes opciones. También hablamos hace tiempo de una barra que ya era, ya era más cara, estamos hablando de 200 euros, que eh, se cuelga ahí, se pone fija, luego la quitas y se queda, se queda una placa, pero puedes poner ahí la... La, un cuadro luego y lo disimulas vale te digo el episodio que es, y así pues oye también le puedes echar un vistazo vale también está en el canal de youtube en el episodio 199 es fácil de recordar vale y más caro pero luego también nos vale para hacer fondos en paralelas con lo cual también es una cosa bastante interesante vale bueno juan maría eh, habla con tu mujer hombre explícale Negocia, yo que sé pues que para poner una barra que pues, yo creo que merece la pena Y ya os digo, eh, Juan Mariano es el único que os pasa, chicas, dejar a vuestros maridos, poner barras, qué pasa, no, desde luego. Bueno, venga, vamos con la siguiente pregunta. Hola, Sergio. Decidí empezar por las rutinas porque me doy cuenta que estoy en cero. Llevo una semana haciendo la rutina 1.1, que es muy fácil, y ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo debe hacerse antes de pasar a 1.2? Pues se pueden hacer todas juntas. Otra pregunta es si se debe hacer calentamiento previamente. Creo que eso es todo y te agradezco que te intereses por los avances de tus pupilos. Saludos. Bien, esta es una alumna que el nombre... Eh, me acuerdo de su nombre, pero quería mantener en la privacidad. La llamaremos María. Venga. Bien, eh, María está haciendo la rutina 1.1 y en las rutinas, en millimencasa.com, arriba del todo tenéis el menú principal. Entráis en rutinas... Y lo pone claramente, ¿vale? Tiene aquí nivel <coughs> rutina 1, rutina 1.1, por la que empezamos. Y pone abajo del todo. ¿Eh, ¿Qué tal te ha ido en función de cómo hayas acabado elegirás la rutina del próximo día? Fácil, pues cuando habéis hecho la rutina tres veces en una semana pasamos a la 1.2, a la siguiente, ¿vale? Ahí, al final de cada rutina, abajo del todo, tenéis las instrucciones de lo que tenéis que hacer. Es decir, me ha costado más, pues las instrucciones, ¿vale? Pero... Normal, generalmente es una rutina cada semana o sea, semana 1 hacemos esa rutina, siguiente semana 2 para ir poco a poco y progresando y la pregunta sobre todo por la que os traigo esto es que si ¿sí debe hacerse calentamiento previamente normalmente cuando vamos a entrenar sí que lo ideal es hacer un calentamiento pero qué pasa con las rutinas porque las rutinas están pensadas para alguien que jamás ha hecho ejercicio que quiere algo fácil sencillo que incluso mientras hace la comida con el delantal por eso hago yo las los ejercicios con el delantal puesto para que veáis que en 4 minutos, 5, 6, 7, 8, 10, se puede hacer un entrenamiento de fuerza bueno sin tener que hacer nada más. Entonces, por eso, por este motivo, las rutinas van sin calentamiento. Son ejercicios sencillitos, no son muy intensos, para los que empecé de cero absoluto y para romper esa barrera de tiempo. Es decir, tengo que calentar, luego tengo que estirar, luego tengo que no sé qué, total que es media hora que no me pongo. Pero en cambio, si te digo, mira, son 4 minutos y mientras haces el guiso la comida que lo vas moviendo a ratos puedes entrenar, joder, pues es que no hay, no hay excusa no hace falta material, es que no hay excusa entonces, ¿lo ideal 100% perfecto sería hacer un calentamiento? sí, pero más ideal aún es que empieces entonces, pues nos quedamos al 90% del idealismo y hacemos estas rutinas. Y luego ya cuando ya os el cuando el gusanillo, cuando veáis que funciona, joder, que os sentís a gusto que os sentís mejor, ya sí que os recomiendo el plan de calistenia básico que esto sería el nivel 0 para empezar desde cero y luego ya el plan de calistenia básico que sería el nivel 1, por decirlo de alguna manera en el que ya vais a tener un calentamiento específico, ya vais a tener una rutina que podéis variar un poco en función de vuestras necesidades y no va a estar todo tan mascarito y tan fácil, pero sí va a ser eh, mucho más eficiente y va a ir más acorde a vuestro nivel. vale Entonces Por eso la idea de, de estas rutinas Bien, siguiente pregunta Ah, oh, esta mola mucho Cortes al correr descalzo Y me dice Roland ¿Cuántos cortes bestias te has hecho en los pies? <ríe> Qué majete, ¿eh? Pues no me he hecho ninguno Y quería traer esta pregunta del sobre hace, hace tiempo que no hablo de correr descalzo Ni caminar y tal Voy a hablar en un par de episodios Porque la había dejado un poco de lado Y el otro día estuve caminando por un alledo Buah, Me flipan los alledos Y me flipa ir descalzo por allí Y es una cosa que os recomiendo, la verdad Pero ya lo veremos el eh, otro día eh, Y me me resulta curioso Porque cuando la gente me ve Andar por ahí descalzo, correr Y a veces te paro, no joder, no te cortas Y no te clavas cristales y jeringuillas Y yo que sé, y agujas Pues no, no me he clavado Solo me he hecho, El corte bestia no me he hecho absolutamente ninguno Bueno, creo que me hice de niño una vez en la playa Que me corté con una concha Pero no, no era minimalista, me corté porque sí Y ahora que ya... O sea, hablo ya, vale, un poco en serio, de correr descalzo, minimalismo y por ahí ya descalzo aposta no por la playa. Me he hecho únicamente dos cortes, ¿vale? Ni siquiera he sangrado ninguno de ellos. O sea, me he clavado pinchitas y tal, 100.000, pero vamos, esto que sale solo. Bueno, y mi mujer, gracias cariño, que me ayuda a quitarmelas a veces porque en este tiempo seco, como te, como te salgas del camino... En sendas y camino no Pero a veces como te salgas del camino Como que pisos tres veces Luego tienes el pie de hino de pinchitos Que muchas veces ni te molestan Pero se quedan ahí Es un poco rollete, ¿no? Pero bueno Salvando eso Solo me he cortado dos veces La piel al final se va endureciendo Se va engrosando un poquito Que en el tacto tampoco se nota mucho Pero tienes una buena capa Y, y me cortó Una vez me clavé un cristalito Minúsculo Y otra vez me hice un pequeño corte Que ya os digo En ninguno de los casos llegó a sangrar Estoy hablando de correr descalzo hace 4 o 5 años o sea, que bastante saliendo 2 3 días a la semana últimamente salgo menos descalzo creo que lo comenté porque me han puesto 500 metros de una zahorra imposible y no estoy saliendo mucho pero cuando salgo, habitualmente, de vez en cuando no he perdido adaptación en ese sentido entonces, dos únicos cortes ni siquiera llegar a sangrar y han sido eh, las dos veces un día que estaba lloviendo y al final de la carrera, es decir, corría 40 minutos eh, iba corriendo y al final sobre todo al final me, me hacía algo ¿qué pasaba? que el, con la humedad la piel se pone más blandita y es más vulnerable a este tipo de cortes o agentes externos entonces una vez me grabé un cristalito ahí ínfimo que se quedó ahí metido en lo, pues en el cacho de piel que salió muy fácil y otra vez me hice un cortecillo no me digas con qué, con una piedra con lo que fuera, que se veía pues el cortecillo ahí en lo que es la planta del pie y vamos no llegó a ya os digo a la, a la carne, no no hizo sangre ni nada y se veía ahí y no pasó absolutamente nada. Así que no me he hecho ningún corte bestia. Tened en cuenta que cuando vamos, imaginad, vamos con botas andando por el monte, pues no te fijas dónde pisas porque ya da igual, llevas ahí unos botones que va súper protegido. Cuando vas descalzo vas muchísimo más pendiente de dónde pisas, con lo cual reducimos en gran parte pues esa, esa posibilidad de cortarnos gracias a ir mirando por dónde por donde pisamos. Pero ya os digo, ¿es más, ¿es más fácil que os cortéis? Lógicamente sí, pero la sensación que puede dar de... ¡Buah, super... te vas a cortar, te vas a clavar cosas! Es ínfima. ¿Ocurre? Puede ocurrir, sobre todo cuando llueve, porque ya os digo, la piel se pone más sensible, más más blandita, y puede pasar. Pero bueno, me gustaría... me o sea, quería compartir con vosotros esa, esa pequeña reflexión, esa pequeña experiencia Que desde fuera parece ser que, que es muy peligroso ir descalzo Y luego pues resulta que no que no lo es tanto ¿no? en, en la práctica O sea, que para cambiar un poco esa, ese punto de vista Venga, y última pregunta Esta llega un poco tarde porque ya estamos pues, a mediados de agosto Pero bueno Buenos días, Sergio Quería consultarte que pronto cogeré las vacas y, y quisiera saber si recomiendas bajar el listón y en este caso cómo lo podría hacer. Bajando repes, por ejemplo, decirte que voy a hacer unas vacaciones activas como no podía ser menos para tratar mi vigorexia. <ríe> Me voy a hacer rutas por montaña y a correr por el monte. Un saludo y gracias de nuevo por tu curro, Pedro. Bien, mm, interesante pregunta, interesante tema, eh, entrenar en vacaciones. Podemos hacer un episodio solo de eso. Bien vamos de lo importante a lo quizá menos importante para que no se nos quede nada y dar una visión pues suficiente y que, y que tenga valor no ya os digo que ya es un poquito ya estamos a mediados de agosto ya es un poquito <risa> igual igual tarde, igual ya te ha sido Pedro de vacaciones bueno, Pedro es socio, con lo cual ya tenía su respuesta pero, eh, ¿qué haría yo bien? sobre todo mmm, que sean también, sobre todo las vacaciones eh, aparte de las laborales irnos por ahí, cambiar de sitio y tal Eh, también, que la, también lo sean Para el entrenamiento en el sentido En el punto de vista de Descanso psicológico o mental vale Que si yo estoy a piñón entrenando Traca, traca, traca todo el año Pues también eh, me viene bien dejar de entrenar Y no pasa nada, si he dejado de entrenar una semana O dos semanas Porque me voy por ahí y me apetece a hacer otra actividad vale Eso sería perfecto y no hay ningún problema Otra cosa, como le pasa a Pedro Que tiene su vigorexia con el entrenamiento así en plan Lo dice en plan de colla O como me pasa a mí Para mí no supone un esfuerzo, de hecho me supone algo gratificante Entonces yo he estado hace pues unas semanas Una semana por ahí fuera de vacaciones Y lo que he hecho ha sido, me llevo unas anillas Y pues si me cuadraba, pues está venga va, me meto a hacer surf Venga, salgo, pum, pum, vamos por ahí a hacer una rutilla Pues no cuadra, no fuerzo a sacar el rato Estoy fuera de mi rutina y voy a disfrutar Y no fuerzo a sacar el rato porque además estoy de vacaciones Pero, joder, mira, esta tarde la tenemos por aquí por casa Que estoy aburrido y yo, venga, pues intento buscar un sitio para colgar las anillas y hacerme unas dominadas me hice unos fondos pino y me hice unas sentadillas laterales un movimiento de cada pues ya está hecho, ¿vale? que no encuentro nada o no me apetece, pues mira, esta semana descanso o si te vas por ejemplo una semana a hacer surf pues ya haces un entrenamiento más que más que suficiente, no más que de sobra o en el caso de, de Pedro que vas a correr por montaña y andar por el monte Pues en, te, en tema, en cuanto a cardio, pues ya vas, vas que ardes, incluso igual de pierna, pues igual si te apetece un día, venga, pues hoy estamos más de tranqui, que no vamos a correr, pues venga, eh, me llevo, yo que sé, me llevo unas anillas, me llevo una barra, pues pff, te la llevas y si quieres te apetece pues unas unas flexiones y unas, unas dominadas, o si justo, mira, no hay dominadas, pero voy en un parque, venga, pues, o sea, no hay barra, no me llevo la barra, pues ah, hago ahí dominadas o mira, no me hago dominadas, pero me hago unas flexiones y luego me meto unas zancadas, pues ya está, por tocar un poquito para hacer ese estímulo de fuerza, pero que sea algo secundario y que con o sea no, no seguir el plan estrictamente. A ver, si me voy a un sitio, que voy a estar aburrido porque no voy a hacer ninguna actividad, pues oye, puedo seguir mi plan. En este caso, Pedro estaba eh, con uno de los planes de calistina intermedio. Pues mira, me puedo llevar material o voy a un hotel que tiene gimnasio. Venga, pues aprovecho allí que voy a estar aburrido y, me hago, y sigo con mi rutina. Perfecto, ¿vale? Eh, que no, pues en ese caso eh, ya os digo, pues un poco los, lo que os apetece con, lo, con las bases que ya tenemos hacer algo que se parezca, un día a la semana dos días a la semana, por tocar un poquito un poco, dos, tres series ¿vale? sin pff, volvernos locos y luego sí que volveríamos a la semana del plan, si por ejemplo estamos en la semana, imaginaos la cuarta semana, si es de descarga o de descanso de descarga y descanso no, porque no paramos, vale pero bajan las series baja el volumen cuando volvamos y si estábamos en la dos Y nos tocará la 3, no, ¿vale? Volvemos atrás, volvemos a la o al inicio del plan o, si estamos en mitad del plan, pues a la semana de descarga anterior. Hacemos la semana de descarga para volver a calentar motores y empezamos con la siguiente semana de, del plan que estuviéramos siguiendo, ¿vale? Así que, bueno, espero que os sirva a los que vais de vacaciones ya a final de agosto septiembre <ríe> y si no para para otro año o el otro momento de vacaciones, ¿vale? Bien, pues nada más. Eh, hasta aquí vuestras preguntas. Muchas gracias por todas ellas. Eh, os recuerdo que las podéis mandar desde el apartado contactar en la web o desde o grabarlas, abajo de todos los episodios también tenéis, graba tu pregunta, vale, abajo en podcast y bueno, muchas gracias por vuestros comentarios y me gustan e-books, gracias también por supuesto por apuntaros a las rutinas, cursos y planes en mijimencasa.com y nada más, gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio volvemos el próximo día con Seneca, con un episodio que me encanta, una carta que me encanta le he titulado sacude del yugo brutal me encanta me encanta Por cierto ya ya va viniendo el libro de seneca ya ya va la cosa lleva la cosa fluyendo de nuevo y estará podrá estar en vuestro poder yo creo que antes de las navidades por si lo queréis pedir a los reyes bien nada más eh, gracias por estar ahí y en eso escuchamos la semana que viene ser responsable para ser feliz Adiós. dicho en español son las siglas también bueno que vienen a decir el consumo que tienes de, de calor ya lo que consume tu cuerpo lo voy a decir exactamente ahora mismo no me recuerdo el término que significaba vale it es un <ríe> es un programa de, de programación también un lenguaje de programación Pero bueno, de las siglas viene a decir lo siguiente, me cago en la leche.